Pueblo de Lomita en la tierra formoseña Hay unos paisanos que sueñan con el triunfo de la amistad Uno es Luis Palavecino, carrerito y gran amigo De esto el mulato es testigo lo que es Lalo Salazar ¿Cómo poder olvidar de Rolo el correntino? Miguel González el formoseño va a este reconocimiento por apoyar nuestras cosas Y a la tierra de Formosa Nuestro cariño especial.